Lección 5. Ejercicio 3. A. Perdona, ¿no hay un banco por aquí? Sí, en la esquina. B. ¿Para ir al Museo de Bellas Artes, por favor? Todo recto. Después, a la izquierda. C. Oye, ¿dónde está la estación del metro? El metro no pasa por aquí. D. D. ¿Está cerca la Plaza Mayor? No sé, no soy de aquí. Eh. Para comprar el periódico de hoy... En el kiosco de enfrente...